Hola amigos, buenos medios días, bienvenidos a Solo Negocios, las 13.01 arrancamos este programa como todos los lunes aquí en Radio LED Vamos a hablar durante una hora de negocios, de economía, un poco de emprendedores, algo de responsabilidad social Mucho de lo que está pasando ahora en las empresas, lo que va a pasar en los próximos días acá en Solo Negocios Saludamos a nuestra operadora Belén, que tiene un peinado recogido, muy lindo, con un suéter que ya se lo elogié en el día de la fecha, mucho frío, ¿no? Esta mañana con 10 grados va a estar así. Mañana sube un poquito más la temperatura, apenas. Hoy, a la mañana temprano, frío, frío, ¿eh? Parece que a partir del jueves ya, no te digo la primavera de la semana pasada, pero las temperaturas más cercanas a los 20 grados son un par de días que hay que aguantar y después, bueno, ya sí, ya se viene el invierno y demás. Pero bueno, todavía va a quedar unos días, unos días lindos, fresquitos, pero lindos. Hay que pasar este comienzo de semana con frío en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ahora, si bien la temperatura está en 10 grados, más o menos, hay sol radiante y poca nube, por lo menos lo que vemos desde la ventana de Radio LED acá en Palermo. Bueno, mucha información. Me está sonando el teléfono, con algunas preguntitas que hice me están respondiendo. El, el, la, el Ministerio de Finanzas iba a decir la Secretaría. ¿Viste que va a haber cambios? Bueno, una de, los, de las cosas que se supone es que alguna de las carteras que podrían pasar, que podrían volver a ser secretarías, es, es, eh, es finanzas. Por eso dije secretarí minister, pero todavía es ministerio. El Ministerio de Finanzas anunció hace un ratito nomás eh, por Twitter que van a, eh, van a emitir un bono en dólares a 100 años. Es el bono en dólares más largo de la historia argentina. Se estima que la tasa que va a pagar estará en el orden del 8,25%. Los bancos que van a colocar este bono son el HBC, el Santander, el Citibank y el Banco Nomura. Eh, ya hay bastantes críticas, porque la verdad que esto es endeudarse a largo plazo, pero posta posta. Imagínate, 100 años de plazo para un bono en dólares. Ya hubo críticas. El ministro de Finanzas Caputo eh, eh, anunció por Twitter y le respondieron por Twitter. ¿Quién? El ex ministro de Economía y diputado del Kirchnerismo, Axel Kicill Kicillof, que criticó con todo. Este, este anuncio, dijo Kisilov, que así no se puede seguir. El gobierno de Macri se dispone a colocar deuda por un siglo. Sí, 100 años, dijo Kisilov entre signos de admiración y agregó que es una deuda que se va a pagar por 10 generaciones. Ya hay también otras voces. Eh, Otras voces críticas con respecto a este anuncio, primero por el, el, el, la extensión del mismo, la extensión de este bono, y también por eh, la forma de anunciarlo, ¿no? Un bono tan importante, a tanto plazo, por ahí requería un poco más de explicación, y anunciarlo así por Twitter deja una cosa media de duda, porque, sobre, porque obviamente por, la misma, por el mismo tipo de anuncio no permite demasiado detalle posiblemente el Ministerio de Finanzas haga una conferencia de prensa o dé de más, eh, más detalles que, que esto. Pero la verdad que ya está, digo no hay mucho más. Van a emitir un bono 100 años y una tasa de 8.25, más o menos. Bueno, ya no tenés mucho más para explicar. Sí tenés para explicar por qué lo emitís y se supone que algún funcionario, el ministro Caputo o algún otro funcionario de la cartera o quizá Marcos Peña o hasta el, pro, hasta el propio Macri, no creo que se meta el presidente con estas, con estas cuestiones, haga una conferencia de prensa. Ya hay muchas voces críticas en Twitter eh, y las redes sociales porque, bueno, por la extensión de este, de este papel que va a emitir la Argentina en dólares a 100 años. Vamos a hacer alguna notita después para tratar de entender un poquito más qué significa esto y qué impacto puede tener. Bueno, también hay novedades con el tema... Con el tema salarial y paritarias, se va a reunir el Consejo del Salario en unos días y ya la CGT anticipó que va a pedir un sueldo mínimo de mil pesos. Esto es una noticia importante. La reunión va a ser el 27 de junio con el gobierno, es el llamado Consejo del Salario. Y Juan Carlos Smith que es uno de los integrantes del triunvirato que dirige la CGT, ya afirmó que no se puede pedir menos que eso. Es una línea de referencia. Después habrá que discutir, dijo uno de los integrantes del triunvirato que dirige la CGT, Schmidt. Y... Anticipa que el piso de van a pedir como sueldo mínimo va a ser mil pesos. Bueno, ¿qué más pasó? En, eh, ¿Qué está pasando en el mercado en los mercados eh, en, en Argentina? Bueno, el Banco Central va a renovar hoy las LEVAX. Casi por el 70% de la base monetaria. El volumen grande. Vos sabés que de, desde fines del año pasado hasta ahora. Se vienen. Eh, viene aumentando el volumen que se pide. Eh, Que se, que se solicitan, que los, que lo, que los ahorristas o los inversores solicitan para comprar LEVAX y ya se extiende entre el 70% y el 80% de la, base, de la base monetaria. El vencimiento es el, es el miércoles, así que se está renovando. La renovación es, es ahora. Eh, los vencimientos fueron del miércoles pasado, me corrijo. La renovación es ahora. Eh, se adelanta porque mañana es feriado. Siempre la renovación de LEVAX es, es los martes. Y el volumen este que te mencionaba es de unos mil millones de pesos. Así que, bueno, después si hablamos con alguien, de, tenemos alguna nota eh, eh, eh, programada con la gente de Puente, vamos a tocar estos dos temas que mencionamos como títulos de los, de los, de los hechos que están pasando en esta, en esta en mañana, en este mediodía en la Argentina, tanto el bono en dólares a 100 años, como la renovación del EVAX. Vamos a ver si lo charlamos en un ratito con la gente de Puente. A ver si nos dan un poco más... De pistas al respecto Bueno, tenemos vías de comunicación Tenemos una cuenta en Twitter que es @soloNegociosWeb. Ahí nos pueden escribir, dejar mensajes Y también tenemos una página en internet Que es www.solonegociosweb.com.ar Esta tarde, un rato después que termine este programa Ponemos el audio del mismo ahí online En www.solonegociosweb.com.ar Para que lo puedan escuchar online otra vez para que lo puedan compartir en redes sociales. Le dejamos los links a los temas que tratamos en este mediodía, acá en Solo Negocio y otra información, todo ahí en www.solonegociosweb.com.ar Vamos a escuchar una tanda, un poquito de música y arrancamos con entrevistas en este Solo Negocio de lunes, fresquito en Buenos Aires. Auspicia este programa. Internet para decirle buen día, aunque allá sea de noche. Internet para que todo suceda. Arnet y Personal Más información en personal.com.ar Son muchos los que hacen que seamos una ciudad de grandes vecinos y para agradecerles, nada mejor que compartir esos momentos con un agradecelfi Si un vecino tiene un buen gesto como saludar al colectivero o devolver algo perdido agradeceselo sacándote una selfie o sacándole una foto haciendo eso que querés destacar y subíla a las redes con el hashtag agradecelfi y cuando veas una, dale me gusta Estos pequeños gestos también nos ayudan a vivir cada día mejor. Sigamos haciendo juntos la ciudad que todos soñamos. Convivamos, Buenos Aires. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar Quería decirles que los escucho siempre y pedirles el tema ese de Yo puedo disfrutar con Fivertel o Flow Pero conviene más sí. Cuando es combo Cablevisión y Fivertel te traen un combo que es un hitazo Cablevisión Flow más Fibertel 50 megas con un 35% de descuento por 12 meses Suscríbete al 0810-122-0200 Cablevisión y Fivertel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 Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? ¿Acordaste de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar ¿O cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete? Hace memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida? En las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar.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 Radio Led. Una nueva forma de entender la radio. Estrategias producto producto, tendencias, tendencias y el rum, rum rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en solo negocios. Bueno, volvimos 13 11 11 2 la hora y la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Teníamos pautado con anterioridad una nota con, eh, con Lucas Laines que es director de clientes institucionales y corporaciones de puentes, el, el especialista en renta fija. En puente, vos sabés, renta fija son las emisiones cuando, cuando se emite deuda, ya sea un país o una empresa, ¿no? Dirigís, salís con, un, con, eh, con una emisión amplia o bueno, no tan amplia, depende de, de, de, de deuda. Obviamente son los los países y los, las empresas. Queríamos charlar un poco de cómo está el mercado de renta fija y de algunas otras cuestiones con, con Lucas y justo hace un ratito estuvo el anuncio de este, de este bono en dólares a 100 años que, que anunció el Ministerio de Finanzas y bueno, vamos a empezar preguntándole a Lucas que, qué opinión le merece este anuncio reciente del, del gobierno. Lucas, buen día, gracias por atendernos en esta mañana. Por favor, Sebastián, un placer. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno, Lucas, arrancamos, te ¿Sí? parece, con el bono este flamante que acaba de anunciar el Ministerio de, de Finanzas hace un ratito? Me parece muy bien Bueno, dale, ¿qué te parece? Es, es, es raro, ¿no? Yo recién en la, en la intro del programa hablaba un poco contaba la noticia, ya, vi, ya hay algunas voces, bueno, obviamente Kisilov salió a criticarlo y es razonable, pero algunas otras veces más moderadas, o por lo menos no tan críticas en el, con, con el gobierno, que ya estuve, ya estuve viendo en las redes sociales, critican un poco esta, esta medida, a priori no se conocen los datos, porque todavía no, me, no hay mucha más información que este que este tuit del Ministerio de Finanzas, pero bueno, en principio es el bono más largo de la historia de la Argentina. Bien, sí. Eh, yo me basaría un poco hasta, hasta dónde está ahora la información. Bueno, vamos hasta... Con, claro, claro. Con, con, con, con, obviamente con la emisión de este bono a 100 años. Que el nombre o, el, o la cantidad de años suena fuerte 100 claro eh, es como por endeudarse es por que, mucho tiempo no vamos a por, por, por eso es que seguramente se, se, se levanta mucho a nivel de medios de comunicación claro la, la realidad es que cuando uno a este tipo de bonos los analiza eh, cae en una comparación muy muy muy coherente eh, con otros bonos que ya tiene emitido argentina para darles un ejemplo eh, argentina tiene un bono emitido en el año 2046 Ajá. Que es uno de los bonos con lo cual se le pagó a los famosos call-outs sí. que fueron en, en, en abril del año pasado. Un bono de esta administración, obviamente. Un bono de esta administración, que tiene una vida promedio cercana a los 14 años. ¿A qué se llama vida promedio? Que el bono, si bien vence dentro de 30 años, sí. como te vas pagando interés todos los semestres, hace que la vida promedio de ese, de ese bono sea menor y se ubica cercana a los 13, 14 años. Claro, decir, siempre en eh, este, caso, lo, en este caso de bonos... Antes. Perdóname, en este caso de bonos a largo plazo siempre se agotan antes, ¿no? Claro, el, el, el, el tenedor de ese bono, al ir cobrando ese, ese interés anticipadamente a lo largo que pasan los años, va recuperando su inversión, no en 30 años, sino en 13 o 14 años. Ok. Con el bono a 100 pasa parecido, porque uno ve emisión a 100 años y se imagina este, justamente que, que, que es un bono es, muy largo, Este, la realidad es que cuando uno eh, analiza cuál va a ser la vida promedio de ese bono, va a estar cercano también a los 13 o 14 años okay. ¿Por qué? Porque en definitiva la tasa de interés que va a estar pagando ese bono, hace que el recupero de la inversión para un, para un inversor sea cercano a estos 13 o 14 años. 8.25 eh, de tasa ¿no? ¿Se habla? Se habla cercano al 8% de tasa, ¿sí? Okay. Sí, sí, sí, sí correcto, con lo cual, a ver, eso va en línea con lo que rinden los bonos largos de Argentina eh, que rinden aproximadamente ahí, eh, con lo cual entendemos que va a ser una emisión que va a tener mucha demanda por, por, por los inversores, tanto internacionales principalmente como, como locales, porque en definitiva se van a estar también asegurando una, una tasa de cupón alto eh, que va en línea con lo que rinden ya los bonos argentinos este, y, y que va en línea un poco con este apetito que hay de activos en Argentina, que no solo... ...se ve en bonos nacionales... ...sino que también se ve en bonos de provincias... ...en bonos de empresas... ...y en acciones... Eh, ...el mercado argentino... ...viene construyendo... ...una historia distinta... ...este, este último año y medio... Eh, a la espera mañana de que eh, lo, lo, finalmente lo logre ingresar como país emergente. Claro, y vos crees, ¿ustedes, ¿ustedes en Puente eh, ven que esto es una estrategia acertada? ¿Es lo que hay que hacer? ¿Estamos más o menos en línea con lo que habría que hacer, más allá de los gustos y demás como analista? ¿Es, ¿Es correcto esta estrategia? Sí, sí, sí, claro, porque en definitiva uno tiene que recuperar esa relación con, con, con, con la inversión internacional, con el mercado internacional, y, esa, y recuperar esa relación históricamente, y no hablamos de Argentina, hablamos de todos los países del mundo, históricamente comenzó a reconstruirse a través de los activos que cotizan. ¿Cuáles son los activos que cotizan? Los bonos y las acciones, principalmente. Si uno espera grandes inversiones de argentinos que tienen dinero este, en cualquier parte del mundo, o de e inversores extranjeros que quieran invertir en la economía real, esa es la segunda etapa, generalmente, en todos estos casos donde un país vuelve a insertarse en la comunidad internacional. O sea, el primer Por paso lo tenemos es, que dar nosotros dando una señal, digamos, y si es, es, es, estos movimientos son parte de esas señales. Es parte de esas señales, parte de lo que se está construyendo, exacto. Eh, tener un INDEC con números razonables, tener este, eh, no tener deuda argentina en default, eh, tener productos, tener otro volumen operado para, para, para los mercados, bueno, hace que en definitiva vos vas construyendo una base para que aquellos inversores que realmente quieren invertir e invertir fuerte en la Argentina lo puedan hacer. Claramente, el principio siempre es esto, siempre son bonos y acciones. Eso es, eh, es lo que habitualmente se da, y la segunda etapa es eh, lo que se está viendo puntualmente o, o o de distintos sectores este, esperando, es la inversión en la economía real. Bueno, vos sabés que eh, por ahí, y, y vamos con algo no, no, esto lo voy a decir yo, no te voy a meter a vos a opinar este tema, pero digo, tiene que ver con un tema de comunicación, mirá, tiraron un tweet con esto es una bomba, porque en realidad el que no está muy al tanto de esto, ve, esta, ve este anuncio, lo, lo ve en los medios masivos, como vos decías, porque se empieza a replicar, porque es, un, es una nota diferente vos, colocaciones en en, a nivel nacional, bonos nuevos, colocaciones sí. provinciales eh, colocaciones de, de, de empresas y demás casi tenemos todas las semanas, como vos decís hay mucho movimiento en el sector y ninguna sale en la prensa, mas, en la prensa masiva y nada más eh, eh, eh, eh. no es eh, portada de los portales como ahora lo es esta noticia y la verdad es que me parece que es medio un error porque la verdad que mete un poco de miedo porque la, la, por, decís, bueno se están endeudando a 100 años en dólares, estamos locos lo van a pagar nuestros nietos, viste la verdad, viene asociado a un a un estigma que bien ganado o no bien ganado, como quieras, tiene eh, eh, Macri y sus, y sus funcionarios digamos de que están engrosando la deuda y demás ves este, esta noticia que la comunican por, que la comunican por eh, eh, que la comunican por Twitter y por ahí ameritaba una conferencia de prensa dando un poco más de detalles, explicando al menos lo que vos estás contando ahora en este momento y es distinto a tirar un tweet diciendo bueno, si nos vemos en dólares a 100 años y, y ya está, una tasa de 8 y pico por ciento Es un poco fuerte, no sé qué opinas vos sí, de esto. Eh, entiendo lo que decís, porque básicamente son públicos distintos. Obvio. El, el público a, a, eh, que puede estar invirtiendo o analizando esto, eh, a lo mejor es un, es un determinado público, y aquel que tiene cualquier otra profesión, o, o, o trabajo, o función, claro, ve esto, y por eso cuando arrancamos la nota que te decía, el título es fuerte. Es fuerte, y claro, bueno, sí, sí. Como decimos, un mono a 10 años, veamos, es uno más, un mono a 100 años. Eh, no es algo tan habitual. Ahora, eh, México tiene bonos a 100 años, eh, Brasil lo tiene también. Eh, no es que eh, esto es una eh, operación que solo Argentina está tratando de hacer. No es estamos haciendo bastante, una locura, digamos. No, bastante normal este, que los países lo tengan. Es una forma también de testear al mercado. Es una forma de testear el interés y la confiabilidad del mercado diciendo, bueno, si yo salgo con un bono a 100 años, ¿están dispuestos a acompañarnos o no? Claro, ¿cuántos vienen a comprarte ese bono, no? Eh, exacto, o tengo que seguir saliendo a dos años. Claro, claro, eh, claro. Bueno, no, si salís a 100 años y te acompañan con, con un nivel de demanda razonable, y te diría que más que razonable, porque se espera una demanda muy importante, eh, bueno, evidentemente te está marcando que desde el lado del mercado de capitales, del lado financiero... La, digamos, la demanda, el interés, el apetito, está. Eso funciona. Eh, de ahí a llevarlo al resto de, este, de los sectores, eh, bueno, claramente es otro, pa es, es otro camino, es, otro, es otra película. Bien, bien. Bueno, estamos hablando con Lucas Laines, que es director de clientes institucionales y corporaciones de, de Puente. Lucas, para terminar, contamos un poquito, porque hablábamos al principio también de que se, que están, se está moviendo el, el mercado de colocación, Y, y, y hay mucho en provincias también, ¿no? Y en, y en, sí. y en, y en empresas grandes que salen a, eh, a negociar, a poner obligaciones negociables o, o a sacar algún, o algún bono en el caso de las provincias. Es correcto, esto, hay movimiento. Mira, hay mucho movimiento. y Yo creo que lo, que, lo importante, el, el mensaje que, que, que, que me gustaría dejarles a, a, a tus oyentes, eh, tiene que ver con, hoy Argentina lanza un bono a 100 años que a lo mejor es para un determinado público, muy finito, muy profesional que busca una determinada cobertura o un determinado negocio en virtud de 50 bonos que tiene emitidos argentinos. Okay. Ahora, la realidad es que gran parte, seguramente, de tu audiencia son personas que trabajan de cualquier otra cosa que no sea mercado financiero específicamente. Pueden ser abogados, contadores, amas de casa, comerciantes... Totalmente, esa es nuestra audiencia, Entonces, correcto. para... para Lo importante para acercar al mercado de capitales a la audiencia es, bueno, no hace falta ir a comprar un bono de 100 años para invertir en Argentina. Eh, uno tiene que comparar qué te ofrece el mercado de bancos contra el mercado de capitales. El mercado de bancos hoy te ofrece plazos fijos al 17-18% anual en pesos y eh, plazos fijos en dólares a tasas del menos del 1%, 0.50%. ¿Qué te ofrece el mercado de capitales para situaciones muy parecidas, muy similares, plazos muy similares? Te dice, mira, las letras del Banco Central, que es el instrumento más seguro que tiene Argentina, sí. rinden 25%. La, las letras. El voto fijo de 18, las levax. Ah, las levax, perdón, me decía las letras del sí. Central, ok, las letras. Sí, claro, y, la, y las, letes, bien, que las letras, bien, las letras del tesoro. De, de dólares rinden cerca de 3%. Entonces, el inversor que dice, bueno, tengo ahorros, in ingresé al sinceramiento me quedé con ahorros o tengo ahorros constantemente tengo que empezar a comparar qué me ofrecen los bancos contra qué me ofrecen los mercados de capitales en situaciones similares y Entonces, en, ese, en ese escenario es que para... gana gana el mercado de capitales claramente totalmente con idénticos riesgos porque en definitiva hacer un plazo fijo en un banco y comprar una letra del banco central digamos no hay activo más seguro en un país que hacer un depósito a plazo en tu propio Banco Central, que, claro. que, que son las LOAC, básicamente. Entonces, desde ese punto de vista, es donde me parece que hay valor para agregar a toda la audiencia. Después, aquel que se profesionaliza más, o que dice, bueno, en realidad yo no quiero estar pensando todos los meses cómo renuevo, la quiero dejar a cinco años, la quiero dejar a tres años, se van armando distintas carteras de inversión, en virtud de esos objetivos. Y alguno llegará a tener un bono a un años, porque si lo compro, cobro una tasa del 8% durante toda mi vida y se doy a mis hijos y a mis nietos. Claro. Eh, pero son eh, claramente objetivos distintos de inversión. Eh, por eso me parecía bueno tanto explicar este bono como explicar algo más terrenal, que es cómo poder hacer que tus, digamos, que tus ahorros te generen mejor rentabilidad con igual riesgo Qué es lo que te puedo ofrecer hoy en mercado bancario. Perfecto, Lucas. Muy claro, te agradezco por la, por la explicación de lo que es el bono de 100 años y por esta, por esta, por este asterisco que nos haces y que, y que, que le haces a la, a la audiencia, de muchachos, miren, que no es tan complicado. Por ahí un poco el tema de, de, de, del mercado de capitales asusta un poco. Sí, está y, el nombre. Y extraño, asusta un poco, y qué mucho, sé yo, que tampoco que... los. Tampoco los bancos, te, por razones obvias, no, no te incentivan mucho a que abras tus cuentas para invertir en, en algo más allá del plazo fijo que les combina a ellos. Entonces ahí tenés un poco de, de, de, de diferencia y de susto. Pero bueno, lo venimos diciendo acá en Solo Negocio desde siempre. Hay que animarse un poquito, no es tan complicado. Y como vos decís, hay instrumentos que son mucho más convenientes que las opciones que podés tener más a mano, como puede ser, como vos decías, el plazo fijo de un banco, ¿no? Tal cual, exactamente así. Lucas, muchas gracias, muy claro. Te mando un saludo grande. Un abrazo grande, Sebastián. Muchas gracias por llamarme. También. Hablábamos con Lucas Lainez, director de clientes institucionales y corporaciones de Puente sobre este bono a 100 años en dólares que se acaba de anunciar hoy y otras opciones de inversión. ¿Vas a invertir? ¿No vas a invertir? Contame. Estamos en arroba solo negocios web, y solonegociosweb y www.solonegociosweb.com.ar Un poquito de música y ya volvemos. But Con Sebastián Catalano Bueno, volvimos. mira qué cifras te voy a, te voy a, te voy a compartir. 71% de los entrevistados, después te digo dónde, no duda en responder que prefiere ir al dentista a escuchar ofertas de un banco. 71% no duda en decir que prefiere al dentista a escuchar ofertas de un banco. El 33%... Cree que su, afinidad financiera, que su entidad financiera no ofrece nada diferente a otras. Después, bueno, hay un montón de... de, de el 73% dice que está mejor predispuesto a escuchar hablar eh, de nuevos servicios financieros de Google, Apple o similares que de, de cualquier banco tradicional. Son todas respuestas que surgen de un sondeo que hizo una, un consultor que se llama Scratch entre 10.000 millennials en Estados Unidos el año pasado. Eh, bueno, vos sabés, los millennials son los que nacieron entre el 81... Y, y el 2000. Son 84 millones solamente en Estados Unidos, así que te imaginas en, en, todo, en todo el mundo. Hay un proceso, te venimos hablando de Fintech desde hace mucho tiempo, lo que algunos también llaman la Uberización por Uber de la banca y de los servicios financieros. Y bueno, vamos a, vamos a hacer eh, una, una entrevista. La, la semana pasada eh, eh, se aprobó, eh, el Banco Central aprobó a OneUp, eh, que es uno de los de los bancos online que están apareciendo por estos días. Es un proyecto de Eduardo Urnequian y Guillermo Franco. Eduardo Urnequian, vos sabés, es el, el, el empresario que es el, el, el principal accionista de Corporación América, dueño de, de Aeropuertos Argentina 2000 y un montón de otros, de otros negocios. Decíamos de Eurnequian y de Guillermo Franco, que es el expresidente de, de, del, del Banco Provincia. OneUp la semana pasada recibió la aprobación Del, del Banco Central y ya se, se calcula que va, va a empezar a funcionar en diciembre. Pero para hablar un poco más en detalle de qué es un banco online, qué es OneUp qué están pensando con este nuevo proyecto, estamos justamente en comunicación con Guillermo Francos, como decíamos, ex presidente del Banco Provincia y ahora uno de los, de los empresarios que está a, eh, al frente de OneUp Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, bueno. ¿Nos contás un poco de OneUp Sí, cómo no. Eh, como bien decías, el Banco Central nos autorizó hace dos semanas a um, eh, funcionar como banco, nos dio lo que se llama una licencia bancaria. Bien. ¿no? Eh, como un banco nuevo. Nosotros eh, hace un año y medio, más o menos, comenzamos a desarrollar una propuesta de banca digital. Lo analizamos con, con la línea del Banco Central para eh, mostrarles cuál era nuestra, nuestra idea pasamos y conversamos con la gente de sistemas, porque fundamentalmente la tecnología pasa por allí, eh, nos dijeron que les parecía buena idea, etc., fuimos a hablar con las autoridades del central, nos dijeron que contáramos con el apoyo, si técnicamente todo eh, respondía a los cánones que busca el central, y finalmente presentamos el proyecto en noviembre pasado, octubre-noviembre pasado, Y nos acaban de aprobar hace dos semanas. ¿Qué significa un banco digital? Preguntaba vos. Pre Exacto. Fundamentalmente significa un banco que no tiene sucursales, tiene poco personal, que mane se maneja con una plataforma digital que eh, opera en la red eh, y que no tiene, como te decía, no tiene tesoro, no maneja dinero físico, eh, todo se maneja digitalmente desde el propio onboarding, eh, o sea, el primer contacto con el banco es bajándose una aplicación, a partir de esa aplicación todo el trámite para darse de alta y ser cliente del banco es digital, desde la lectura del documento de identidad, eh, la eh, fotografía que se pide con la comprobación por, eh, por sistema biométrico de la, de la persona que pretende registrarse, hace el análisis eh, de, se la califica desde el punto de vista de riesgo de esa persona y mientras va haciendo el onboarding se la, se la califica para poder darle tarjeta de crédito, para poder darle un préstamo, etc. Cuando termina ese proceso, que dura aproximadamente 8 minutos, 7, 8 minutos. La, es, la persona se hace cliente y el, y el banco OneApp le ofrece una cuenta, una caja de ahorro, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y un préstamo por un monto determinado. Que si la persona quiere utilizarlo, lo utilice y si no, no. Eh, y así comienza su relación con el banco. O sea, en ocho minutos tenés una cuenta funcionando. Exactamente. Sí, te das cuenta y las tarjetas que obviamente se las harán llegar en. Te las mandan, en, claro, en, claro, claro, claro. hora siguiente, ¿no? Todo va a ser muy rápido. Eh, y, claro. La gente se pregunta, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre esto y banco y, y, y un banco tradicional? Y son varias. La primera es que ningún banco hoy eh, te permite ya el primer contacto este digital, te, te lo hace un banco. El banco necesita... Que vayas, eh, que llenes papeles, que, vaya, que firmes... Que formulario, que firmes, etc. Claro. Pero además, tal vez eso, eh, y, y lo que vos señalabas recién en esa encuesta, que es bastante... Eh, ha circulado mucho eh, sobre el, en Estados Unidos, y que es muy similar aquí también, ¿no? Porque sí. pasan cosas muy similares. Y esta especie de, de repulsión que, te, que tienen, que tenemos banco, con, con respecto a los bancos, ¿no? Porque en general, en general los millennials y también los que, los que no somos millennials, ¿no? Eh, y a, estamos, a nadie le gusta perder tiempo. ¿viste? Perder tiempo, hacer colas, esperar turnos, sacar un número, sentarte, esperar. Todo, todo eso la gente está un poco harta. En, to, en todos los órdenes, no solamente en el tema bancario. Claro. O sea, eso es un avance que, que propone la banca digital, ¿no? Es, es, es pasar esa eh, barrera de, de acceso a, a un banco y pasar esa barrera de tener que ir a una sucursal o a una casa física del banco. La segunda es que, como esto es un banco, como vos recién hablabas de la uberización, yo te diría que lo que nosotros proponemos es un banco low cost, uh -huh, un banco con bien. bajo costo de funcionamiento, o sea, No, tenemos, no vamos a tener sucursales, tenemos algún local comercial, por supuesto, tenemos las oficinas, pero no tenemos eh, sucursales donde la gente tenga que ir a hacer trámites y eso significa un ahorro importante. No vamos a tener la cantidad de personal, porque como no tenemos sucursales, necesitamos personal en las sucursales, no tenemos cajero, no tenemos tesoro, no tenemos movimiento de fondo, de plata, con lo cual todo eso son ahorros que van a hacer que eh, este banco low cost le pueda ofrecer a sus clientes servicios locos. ¿Cuán, ¿Cuánto más barato es una va a ser un servicio estándar en en OneUp comparado con digo un servicio un paquete que puede tener una cuenta corriente o sí. una una caja de ahorros tarjetas como decíamos al principio comparado con uno con uno del del, del sistema tradicional cuánto sí, más te, barato pues, es. Y no te puedo decir hoy porque todavía no el banco este va a empezar a funcionar el año que viene pero lo que sí te puedo decir es que El, el spread de los bancos, eh, eh, que, eh, para hacerlo claro, digamos, vos vas a, a hacer un plazo fijo a un banco y te ofrecen una tasa que está en el orden del 20%, más o menos, ¿no? Sí. Y, y, y vas a sacar un préstamo y el banco te dice, te ofrece una tasa del 27, 28%, pero que después finalmente un préstamo personal, cuando vas a hacer todo el costo total, te va a dar como 36, 37%. Claro, esa diferencia ahí. Y esa de... diferencia es 17 puntos, 16, sí, 17, claro. 18 puntos. Ese spread es lo que utilizan los bancos para pagar su infraestructura, su funcionamiento, etc. Claro. Esto va a ser muy bajo, seguramente no va a ser del 17, 18%, sino capaz que va a ser del 6, el 7 o el 8%, con lo cual claramente todos lo los costos eh, esos que no vamos a tener van a implicar una reducción en la tasa de los préstamos, una reducción en la tasa de financiamiento de las tarjetas de crédito, una reducción eh, y una, un, un mayor... Eh, eh, pago por los depósitos de la gente Le vamos a, a pagar más por lo que, el dinero que tenga en la caja de ahorro En fin, todo esto hace que el, el banco pueda ofrecer Un servicio por tener bajo costo mucho más barato Y, y el cliente lo va, lo va a percibir Bien, estamos hablando con Guillermo Francos, que es uno de los, de los accionistas de, de OneUp, este nuevo banco online que va a empezar a, a funcionar en diciembre, ¿está bien? Más o menos esa es la fecha, sí, se supone. Eh, tentativamente diciembre para, para prueba y primer trimestre del año que viene ya comercialmente para el público. En general. Bueno, y si nos paramos a fines del, del 2018, o sea, un año más o menos después de comenzar a, a operar, ¿cuántos clientes eh, suponen, imaginan que van a tener? En nuestro proyecto 50.000, pero suponemos esto porque hemos sido muy conservadores. Yo creo que en cuanto se difunda eh, este concepto, por, nada más que por, por lo que hemos visto en la repercusión que hemos tenido en estas 10 días desde que se hizo público que el Banco Central nos había autorizado, eh, esa repercusión no más demuestra que hay una expectativa muy grande por la gente, por las nuevas tecnologías. Vos no te olvides que hoy la Argentina tiene alrededor de un 50% Poco más del 50% de su población utiliza smartphones. Sí. ¿sí? Entonces, esto obviamente es un, un gran facilitador de, de, para la utilización de tecnología. Y esa gente que usa smartphones, que no son todos millennials, sino que hay mucho más que millennials, están, eh, eh, ya tienen mucho contacto y mucho manejo de la tecnología digital. Saben cómo bajarse una aplicación, saben utilizar la aplicación, lo que hace que el banco te permita una inclusión, te posibilita una inclusión financiera muy alta. Entonces, como la Argentina tiene eh, actualmente una baja inclusión financiera, eh, nosotros creo que vamos a ser una herramienta muy importante para generar esto de que la gente tenga acceso a dinero más barato, que, que, que tenga acceso a un banco primero y que tenga acceso a dinero más barato. ¿no? Bien, dos últimas, Guillermo. ¿qué, ¿Cuánto invirtieron, para, cuánto están invirtiendo para este, para este desarrollo? Y si van a tener eh, también acceso... Eh, ¿Las pymes o es solo para, para clientes individuales? Con respecto al primer punto, nosotros somos un... Eh, el capital del banco es de 10 millones de dólares, uh -huh. eh, con lo cual, eh, por supuesto, pagaremos los desarrollos tecnológicos, ya hemos hecho, eh, hemos hecho una inversión, ya está dura, y funcionaremos como banco. ¿no? Eh, el, el costo lo iremos viendo en el tiempo, pero lo que te quiero decir es que nuestro capital, con el cual pensamos desarrollar el banco... Son, son 10 millones. millones, ok, bien. Eh, y lo segundo que me preguntaba, si es, la primera etapa de, la, de este banco va a ser eh, Banca Personal, Personas. ¿no? Ok. Este, y, y vamos a hacer, por supuesto, un desarrollo para Banca Empresas, pero va a ser en la segunda etapa. Yo supongo que en el segundo semestre del año que viene, ya cuando tengamos este, funcionando aceitadamente la Banca Personas, empezaremos el desarrollo de Banca Empresas, ¿no? Bien, este es un modelo que hay, hay varios en el mundo, hay uno bastante importante en Brasil, digamos, ¿Cómo, ¿cómo surgió la idea de adaptar en este momento, por qué en este momento adaptar eh, eh, esta, este concepto de banco online eh, en, en la Argentina? Y con esto cerramos, Guillermo. Oh. Mira la, la idea, la verdad, que nos surgió hace mucho, ¿no?, es de ahora, ¿no? Eh, eh, es cierto, como vos decís, en el mundo hay varios ejemplos, ¿no?, sí. el, el que vos señalabas en Brasil es el banco original, pero hay otros ejemplos este, que son eh, anteriores al banco original en muchos países de, de Europa y también en Estados Unidos. Eh, cualquiera que eh, entre a la página del N26, que es un original alemán, lo que pasa es que en, en Europa eh, lo que es original alemán después se expande por toda Europa, ¿no?, eh, el, Atom Bank, hay eh, decenas de bancos. Sí, sí, hay, hay varios. Funcionando sí, en el mundo muy bien, ¿no? ¿Por qué no surgió la idea? Mira, la idea nos surgió a nosotros en particular porque de, después de haber pasado por, por eh, la experiencia del Banco Provincia, eh, yo percibí junto con gente que trabajaba en ese momento en el Banco Provincia, eh, que eran funcionarios de toda la vida de provincia y que hoy están trabajando en este proyecto conmigo porque ya están retirados del provincia, que la eh, estructura tradicional de los bancos estaba quedando obsoleta, porque eh, un banco como el provincia, con 10.500 personas, 400 y pico de casas en la provincia de Buenos Aires y capital... claro es un son, monstruo, un gigante. Es un monstruo, son, son, son, eh, tienen tal, eh, tal eh, volumen, tal, eh, son tan enormes en sus costos, que claramente es muy difícil sostener esa actividad con las nuevas tecnologías. Entonces lo que, lo que está claro es que los bancos también van a empezar a cambiar para tratar de reducir sus costos porque les va a comenzar a competir la, la banca digital y, y, las, y la cantidad de fintechs que se están desarrollando, que no son bancos, que se están desarrollando en el mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ha pasado en todo el mundo? O sea, no somos, no somos ajenos a lo que la era digital ha transformado en todos los órdenes y en particular en las finanzas. Por eso, a nosotros hace 3, 4 años había surgido esta idea de promover un desarrollo bancario de este tipo... Intentamos hacerlo, estuvimos a punto de adquirir un banco que estaba funcionando, que era muy chiquito, que finalmente estuvimos semi-aprobados por el Banco Central, pero después hubo una decisión política en aquel momento de, de no dar este, el banco y se acabó ese proyecto. Entonces tuvimos que empezar este proyecto de cero y lo empezamos de cero, no hicimos un banco nuevo. Bien. Que Bien, Guillermo, muchas gracias. ¿eh? Le mando un saludo, gracias por la, por la charla. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Hablamos sí. con Guillermo Franco, que es uno de los... De los, de los titulares, de los dueños, de los, de los que están a cargo de OneUp, que es este banco online que acaba de ser eh, aprobado por el Banco Central hace unos días y que va a empezar a funcionar a fin de este año. Francos es el expresidente del Banco Provincia. Tanda y ya volvemos. Auspicio este programa. Internet para encontrar a tu tocayo en otro lado del mundo. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar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 Cablevisión y Fivertel te traen un combo que es un hitazo. Cablevisión Flow más Fivertel 50 megas... ...con un 35% de descuento por 12 meses. Suscríbete al 0810 122 0200. Cablevisión y Fivertel. Promoción válida para nuevos clientes desde el 25 de febrero hasta el 30 de abril de 2017 inclusive. Productos sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en cablevisiónfivertel.com.ar. Auspicio este programa. Claro, es simple. En la ciudad autónoma de Buenos Aires...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 Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos. Recién hablábamos de banca, de banca digital con la gente de OneUp. Ahora vamos a hablar también de otra opción que tam también se presentó la semana pasada y tiene que ver con el grupo Transatlántica que lanzó su, también su plataforma de banca digital en el país. Se trata de TCA Banking, que va a estar disponible a partir del primer trimestre del, del, del 2018. Y es un, es, un, es un proyecto que tiene una inversión de 15 millones de dólares. Eh, es un proyecto de capitales, de capitales locales. Para tener un poco más de dato y para enterarnos un poco más de otra de estas opciones que están eh, surgiendo en la Argentina de, de, banca, de banca digital, estamos eh, en comunicación con Stefano Angeli, que es director de, de Multifinanzas y es uno de los que está encargado de de llevar al frente el TCA Banking. Estefano, eh, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bueno, recién eh, te, te, te, te decía, hicimos una nota con la gente de, de OneUp, ahora con ustedes. Está de moda el tema de los bancos, de los bancos online 100% digitales. ¿Qué pasa? Contanos un poco. Podría decirse que está de moda. Se pusieron tío. de moda. Es una cuestión mundial, no es una cuestión solamente argentina. Claro, digamos. claro. Eh, de hecho, en el mundo ya hace un año o dos que ya empezaron a surgir, y bueno, en Argentina con la nueva visión del Banco Central y la, las nuevas oportunidades, eh, se van abriendo posibilidades. Bueno, en este caso yo veo que, para marcar un poco la diferencia, te contamos, para la gente que nos está escuchando, hace un ratito hablamos con la gente de, de, de OneUp, ustedes nacen desde el interior, con presencia en todo el país, y a diferencia de algunas otras opciones, ya de, nacen enfocados, además de la banca personal, también a pymes, ¿no? Sí, así es. Sí. Nuestro modelo, en definitiva, tiene tres grandes pilares que es la banca individuos o retail 100% digital, si sí, sí también el modelo de banca corporativa que hoy ya lo estamos brindando, la, la atención corporativa PYME, además las oficinas centrales de atención de las empresas van a ser como punto de contacto también de la banca individuos para todo aquel que tiene algún... ...alguna inquietud eh, y también quiere animarse a entrar a la banca digital... ...pero sabiendo que hay algún lugar donde ir y ver a una persona... ...y hacer una consulta personalmente. Y por último todo un concepto de banco como plataforma que se le llama... ...que es un modelo eh, donde prestamos servicios financieros y de tecnología... A empresas que quieren incorporar eh, estos servicios en sus plataformas o en su negocio para apalancar, apalancar sus propios comercios. Bien, bien, una propuesta un poco más, más abarcativa y mixta en algún punto, si querés. Alguien que, bueno, quiere probar con lo digital, pero también tener una opción para recurrir, tenés una opción también presencial o física. Sí, creo que en estas transiciones y cuando uno va educando el mercado con un nuevo producto, un nuevo servicio, tiene que dar la alternativa para que las personas también puedan eh, tener, sobre todo, eh, digamos, saber que cuentan con esa alternativa. Es una cuestión más de, de seguridad o de soporte que otra cosa. Bien, bueno, ustedes ya están operando, como me contabas recién, tienen algunos clientes a nivel corporativo, ¿no? O sea, eso es correcto. Sí, sí, sí. Bien. Banca, empresas, Entonces. Individuos también algunos. Bien, eh, individuos que están operando ya 100% digital. No, no, no. Ah, por eso, Esa, por eso. La eso va a, ser a... Va a salir sí, el año que viene. Bueno, y a ver si me podés contestar esta, esta, esta duda que tengo, por lo menos en algún rango. Yo sé que todavía no estaba operando y por ahí es medio complicado y además saber, hablar de, de costos y demás dentro de, de, de casi un año eh, es complicado y demás, pero ¿cuánto crees que se va a eh, diferenciar en porcentaje la, el, el costo de tener un paquete bancario promedio? en un banco tradicional y en un banco online, ¿cuánto crees que baja la, el, el costo de tenerlo? Más allá de, de todos los beneficios y la comodidad que eso, que eso trae. no Pero digo, en, en cuanto a, a lo que paga por mantenimiento un cliente individual, ¿cuánto menos el 100%, es? 100%. Es decir, no vamos a cobrar costo de mantenimiento. Ah, ok. Cero. Cero. No hay costo de mantenimiento. El costo, digamos, de, de, de ser cliente de un banco digital o, el, o por lo menos del modelo que nosotros estamos planteando, es cuando uno Solicita realmente un crédito eh, o digamos... Bueno, sí, obviamente, ahí, ten, ahí, tenés, ahí tenés una el, tenés... el interés, pero no hay costo de mantener una cuenta o de abrirla. Es como abrirte una cuenta de mail. Eh, si vos no usas nada especial o tengas que pa pagar algo particular, no tenés por qué pagar por eso. Bien, bien, va a, ser, va a ser cero. ¿Y alguna característica que me, que me puedas contar de cómo, de cómo, va, cómo va a funcionar? ¿Cómo, ¿Cómo saco una cuenta ahí? Me imagino que es fácil, pero contame algún sí. detalle. Eh, desde la web o la aplicación móvil vas a poder ingresar y eh, online 100% abrir tu cuenta en pocos minutos. Eh, el proceso va a incluir una, una foto al DNI, una, una selfie, una prueba de vida... Eh, una prueba de vida se le llama un movimiento con un gesto eh, o, un, o mover las manos, algo por el estilo, para mostrar que, que no es una, una foto lo que uno está, eh, cuando uno se saca la foto. Claro. O que prue prueba que está en el momento y en el lugar. Eh, después ingresar pocos campos eh, con datos personales, lo obligatorio y necesario para identificar a la persona. La cuenta se abre en el momento. Eh, se permite, digamos, uno puede loguearse también en el acto habiendo terminado el, el alta de, como cliente a la plataforma de Mobile Banking o de Web Banking y desde ahí ya va a poder eh, utilizar su cuenta y va a poder ingres, ya va a ingresar con eh, un límite preacordado de crédito eh, y en el que va a poder, en definitiva, retirar de su cuenta si lo quiere solicitar o eh, va a tener que esperar que le llegue la tarjeta que se va a disparar en el momento en que solicite la, que abra la cuenta Si es que pide una tarjeta de crédito, la tarjeta apenas llega a su casa, va a poder empezar a utilizarla. Bien. Te hago la misma pregunta que le hacía la gente de Buena. ¿Cuánto, ¿Cuántos clientes creen que van a, van a conseguir en el primer año de operaciones? Y mirá, es, eh, en, nuestro, en nuestra percepción está conseguir llegar a entre 50 y 100 mil clientes el primer año. Bien. Bueno, perfecto. Estefano, muchas gracias por la comunicación. Te mando un saludo. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Estefano Angeli, que es director de Multifinanzas, que es parte del grupo Telas Atlántica y que están anunciando, que anunciaron, que van a empezar a operar con TSA Banking, otro banco 100% online. En este caso, eh, con una inversión de 15 millones de, de, de dólares, van a empezar a operar en el primer trimestre del 2018. Te contamos, te mostramos dos casos Hay algunos más, pero estos son los dos principales, por lo menos los que están más en boga en los últimos días de esta tendencia de banca 100% online, que se suma a una tendencia vintage de un montón de startups que están dedicadas al mercado financiero. Estas son entidades aprobadas por el, por el Banco Central, o sea, están dentro del mercado de la banca tradicional, pero con opciones 100% por internet, 100% online. Vamos a escuchar un tema y cerramos este Solo Negocios. Solo Negocios con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos. Último bloque acá en Solo Negocios. Vamos a. Estaba mirando, había una, Hubo una amenaza de... de bomba en el, en el Senado. Hubo una... una evacuación. Ya la semana pasada también había habido en el. En el Teatro Colón, creo, no estoy seguro de esto, pero creo que sí. Bueno, nada, esperemos que no pase nada, aparentemente no pasó nada, no pasó a Mayores, pero bueno, tuvieron que evacuar, entra el escuadrón antibombas y mira un poco a ver qué, qué está pasando, sabemos cómo funciona esto, nada, aparentemente es solo una molestia para los que estaban ahí, para los que pasaban por ahí, porque hubo ahí como una especie de, de, de corte parcial de, de, de alguna de las calles linderas al... Al, al Palacio del, del Congreso de, de la Nación. Así que, bueno, en principio no pasó a mayores. Bueno, por suerte, ¿no? Obviamente. Vamos a hablar, nos, nos estamos yendo ya, se nos termina el programa. Vamos a hablar de WordCamp Sabemos que nos escucha mucha gente, eh, muchos chicos, muchos emprendedores, algunos que son programadores y demás. Y, bueno, WordCamp justamente es un evento que se hace, es un evento mundial que el 8 de julio se hace, se hace en... en eh, en, en la Argentina, es un evento que en principio tiene que, está, está enfocado a, a programadores de WordPress, que vos sabés que es una plataforma que permite hacer sitios web, es una plataforma que según me cuenta acá la gente de, de WordCamp eh, eh, casi un cuarto de toda internet está compuesta por, sit, por, por, sit, eh, por sitios hechos, así se dice en, en Wordpress así que estamos hablando de algo importante importante de verdad, para que nos cuente un poco más de detalle de qué es este WordCamp que se va a hacer el 8 de julio en Área 3, ahí en la calle El Salvador. Estamos en comunicación con Javier Schwindlerman. Espero haberlo dicho bien. Javier, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por llamarnos. Sí, sí, lo dijiste perfecto. Bueno, Javier es uno de los, de los organizadores de este World Camp eh, capítulo argentino. ¿Nos contás un poquito de qué se trata? Claro que sí. Esta es una conferencia que se hace a nivel mundial, como vos dijiste. Es una conferencia sin fines de lucro que tiene como objetivo reunir a todo el ecosistema que tiene que ver con WordPress en determinadas ciudades. En este caso va a ser en Buenos Aires, es la quinta vez que se hace en Buenos Aires. Tuvimos un WordCamp hace dos años también y estamos muy contentos de tener este año otro. El ecosistema de WordPress es un ecosistema, como vos dijiste, que está formado por desarrolladores, pero también por diseñadores, periodistas... Gente que tiene empresas, emprendedores que están tratando de tener un sitio web. Igual pero les da una manera muy sencilla de tenerlo. Claro, hay un montón. Es están está los, está los que lo programan y después están los que lo usan y los que lo consumen. Y hay un montón. Es, es todo un ecosistema, enorme. como decís. Es una claro. comunidad muy grande. Totalmente. Muy grande claro. de gente que trabaja con marketing digital, con programación, con diseño, con periodismo, blogs, es el 30% casi de internet, hoy está corriendo sobre WordPress. Bueno, ¿sí? una, una plataforma muy ¿verdad? versátil que te permite hacer un montón de cosas y obviamente que si lo usa casi el 30% de, de internet, te imaginarás que funciona y que funciona, que funciona muy bien, ¿no? Obvio. Exactamente, exactamente. Y estamos contentos de tener esta edición el 8 de julio. La idea es juntar la mayor cantidad de gente posible para que entre la gente también pueda conocerse y agrandar también la comunidad de WordPress. Bueno, ¿y cómo participamos de esto? La forma de participar es entrando al sitio web del WordCamp, que es un poco largo, pero se los puedo decir, es 2017.buenosaires.wordcamp.org. Bueno, después lo vamos a poner Entonces, en nuestro sitio también y lo vamos a poner en las redes sociales, que es más fácil, pero bueno, repetilo, por favor. Exactamente, es 2017 .wordcamp. perdón 2017.buenosaires.wordcamp.org y si no en Facebook... Y si viendo WordCamp Buenos Aires, llegan directamente a toda la información. Bueno, genial. Y ahí tenés toda la información. Va a ser toda una jornada de charlas y de, y de capacitación y de, como vos decís, de networking, de Son conocerse. 16, 16 conferencias en dos salas en simultáneo, con un montón de gente dando clases y charlas de todo tipo, de todas las temáticas que reúnen a WordPress en un mismo lugar. Contame dos y nos vamos. Dos temáticas, dos charlas. Dos charlas. Una charla que tiene que ver con, no sé, esto esta es información que todavía casi que no se puede develar, pero vamos a compartirla. Bueno, con. más o menos. Una, sino... Más o menos. Una información que tiene que ver con cómo trabajar remotamente, mejores maneras para trabajar remotamente, que es trabajar en una empresa a través de tu casa. Bien. Tenemos otras charlas acerca de seguridad informática en tu sitio web, cómo tener un sitio web protegido. Eh, y creo que hasta ahí puedo dar información hasta ahí y podemos dar, eso, bueno Javier más que eso no sé si puedo compartir bueno Javier, mucha suerte con el evento, vamos a poner toda esta información en nuestras redes sociales, te mando un saludo grande un saludo grande Sebastián y gracias por llamarnos gracias a vos, hablamos con Javier que es uno de los organizadores de este WordCamp, capítulo Buenos Aires capítulo Argentina, todo lo que tenés que ver con el mundo, todo lo que tenés que saber del mundo Wordpress ahí en esta jornada el próximo 8 de julio después en Solo Negocios Web y en www.solonegociosweb.com.ar te ponemos todos los links a este WordCamp. Bueno amigos, se nos terminó el programa. Un saludo, gracias Belén. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes acá en Solo Negocios. Buena semana, chau Esto fue Solo Negocios.